Y está puede regular qué es este, lo que está en los derechos de autor en el mundo en de Internet, mundo. que es eh, tan amplio. Sus Por otro lado, empresas hay, empresas. Hay, hay artículos específicos que eh, también van, van a regular algo que no estaba regular, o que, que son eh, el tema de los eh, portales que ofrecen.